Cuentos de hadas españoles El árbol generoso Esta es una historia sobre la amistad y el amor incondicional de la naturaleza En un bosque a las afueras de la ciudad había un árbol que era alto y verde Tenía unas ramas largas y densas Sus incontables hojas verdes y brillantes se mecían elegantemente con el viento Venían pájaros de lugares lejanos a posarse en sus ramas y a trinar sus canciones. Era un árbol precioso y feliz. El árbol tenía un lazo especial con un niño pequeño de una ciudad cercana. El niño venía todos los días a jugar con el árbol después del colegio. Comía las manzanas del árbol y jugaba al escondite con él. Hablaban horas y horas. El niño lo compartía todo con el árbol. Sus ideas, sus planes de futuro, sus pensamientos y lo que le pasaba en el colegio. El árbol escuchaba al niño atentamente y se reía con él. Entendían sus sueños y su lazo era cada vez más fuerte. Con las hojas del árbol hacía una corona y jugaba a ser rey. Subía por su tronco y se mecía en sus ramas. <risa> El agua está tan limpia y reluciente, árbol. Sí, así es. Eres afortunado. Tienes una gran vista. Agua reluciente. Puesta de sol. Brisa. No me extraña que seas tan feliz. Yo podría vivir aquí para siempre. El agua, el sol y la brisa estarán siempre ahí. Yo estoy feliz de compartirlas contigo. <risa> Eres el mejor árbol, te quiero Yo también te quiero Hablaba con el árbol horas Tras jugar y hablar cansado, el niño solía dormir bajo su sombra Pasó el tiempo, el niño creció e hizo nuevos amigos Estaba más ocupado y empezó a pasar menos tiempo con el árbol El árbol disfrutaba los pequeños momentos que pasaba con el niño ¿No odias que se ponga el sol? ¿O perder las hojas en invierno? Me entristece, sí Pero sé que el sol volverá a salir a la mañana siguiente Y las hojas volverán en primavera Me gusta esperarlas Tienes razón Pero la puesta de sol es tan bonita ¡Qué afortunado eres, árbol! ¡Tienes una gran vista! Yo podría vivir aquí para siempre Yo no entiendo de suerte Pero el sol siempre está aquí. Lo disfruto contigo. Puedes vivir aquí para siempre. Sé que te gusta. <risa> no es tan fácil. No tienes responsabilidades. Tengo que trabajar y convertirme en alguien. Tengo que construirme un futuro. Quiero ser feliz. ¿Ahora no eres feliz? Sí, pero quiero más. Y poco a poco el niño dejó de visitar al árbol El árbol estaba casi siempre solo, esperando ver al niño Un día el niño vino a visitar al árbol El árbol se alegró de verlo Le latía el corazón a cada paso que el chico se aproximaba Se irguió y el árbol llamó al niño Vamos muchacho, trepa por mi tronco Balanceate en mis ramas, come mis manzanas y sé feliz Soy muy grande para trepar por tu tronco, o para balancearme en tus ramas. Mira la puesta de sol. Siempre te gusta verla. Ahora estoy muy ocupado. Quiero comprar cosas. Quiero ver el mundo. ¿Por qué estás triste? Quiero dinero, árbol. En el mundo necesitas dinero para ser feliz. El árbol no quería ver al niño triste. «Coge mis manzanas, muchacho, y véndelas en el mercado. Así tendrás dinero. Lo siento. Yo no tengo dinero para darte. Solo tengo hojas y manzanas». «¿En serio, Árbol? ¿Puedo hacer eso?» «Eso te hará feliz». «Sí, gracias, Árbol. Eres el mejor». Y el niño trepó por el tronco, cogió todas las manzanas del árbol y las llevó para venderlas en el mercado». El árbol estaba feliz de ayudar al niño Pero el niño no lo visitó durante mucho tiempo Y el árbol estaba triste Pasaron los años Venían los pájaros a trenar sus canciones y se iban Y el árbol esperaba erguido Con sus largas ramas al borde del acantilado Esperando el regreso del niño Un día, el niño volvió El árbol se agitaba de alegría Vamos muchacho Trepa por mi tronco Balanceate en mis ramas y sé feliz No tengo tiempo para trepar por los árboles Estoy muy ocupado Ahora estoy casado, árbol Tengo esposa e hijos Has crecido mucho ¿Pero por qué no eres feliz ahora? Esto es lo que querías Estoy preocupado, árbol Sería feliz si pudiera construir una casa para mi familia Quiero mantenerlos sanos y salvos Yo no tengo una casa para darte. El bosque es mi hogar. Pero aquí tienes mis ramas. Puedes cortarlas y con ellas hacerte una casa. Así serás feliz. Gracias, árbol. El niño trepó por el tronco del árbol, cortó todas las ramas y se las llevó. El árbol estaba feliz de ayudar al niño. Pero el niño pasó mucho tiempo sin acercarse y el árbol estaba triste pasaron los años pero el niño no venía a visitar al árbol el árbol ya no podía hablar con los pájaros pues ahora daban círculos y se alejaban volando no tenía ramas para que los pájaros se posaran y trinaran sus canciones cuando se posaban en el suelo el árbol siempre les preguntaba a los pájaros por el niño pero ninguno lo había visto el árbol estaba muy solo El árbol permanecía allí, al borde del precipicio, intentando buscar al niño. Veía cambiar la ciudad. El árbol veía cómo se destruían los pastos lejanos para construir carreteras y edificios. Veía talar y arrancar árboles para construir torres en las praderas. Cada vez venía más gente y talaban el bosque para hacerse casas. El bosque estaba perdiendo su verdor. El árbol se entristeció viendo la destrucción de su hogar, pero ¿qué podía hacer? Era un mero tronco. El árbol ahora estaba muy solo, pero seguía esperando ilusionado al niño. Y un día, el niño vino a visitar al árbol. Ahora era un hombre adulto. El árbol estaba tan contento de ver al niño que casi no podía hablar. Pero el niño parecía muy triste. El niño se sentó, se apoyó en el árbol y empezó a llorar Al árbol se le partía el corazón ver llorar al niño El árbol no tenía ramas para acariciar al niño No tenía manzanas para animarlo Solo podía proporcionarle un sitio para apoyarse ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué estás tan triste? Mi mujer me abandonó Y mis hijos ya no se preocupan por mí No quiero vivir en un lugar donde nadie me quiere Ahora solo quiero alejarme de aquí Ya no quiero vivir aquí Siempre estás corriendo tras la felicidad, muchacho Debes quedarte y esperar que la felicidad te encuentre a ti Aquí no hay felicidad Si pudiera construir un barco y navegar por esas aguas relucientes Tumbarme al sol y empaparme de su calor ¿Así serás feliz? Sí, tendré paz y felicidad Vamos, córtame el tronco y construye un barco Así podrás navegar lejos ¿En serio árbol? Gracias, eres el mejor El niño cogió sus herramientas y cortó el tronco del árbol Construyó el árbol Parecía contento y aliviado El árbol estaba feliz de ayudar al niño Vio cómo construía el barco y vio cómo se alejaba navegando Había sol ...prisa, agua reluciente... ...y el niño navegando... ...el árbol ahora no se sentía afortunado... ...estaba triste de ver al niño alejándose... ...como el sol del que habían hablado alguna vez... ...el árbol ahora era solo un tocón al borde de un precipicio... ...pasaron los años... ...y el árbol estaba cada vez más solo... ...ya no podía ver los edificios ni las colinas lejanas ya no podía permanecer erguido viendo a su hogar o a la gente porque solo era un tocón de madera en la tierra echaba de menos a los pájaros echaba de menos ver los pastos lejanos echaba de menos el confort de su hogar pero sobre todo echaba de menos al niño el niño por fin regresó junto al árbol la ciudad ya no era la misma Ahora había edificios hechos por el hombre en lugar de la madre naturaleza. El bosque había sido talado y los verdes pastos habían desaparecido. El niño era ahora un anciano. Le costaba respirar. Andaba encorvado y caminaba con un bastón. Se preguntaba si encontraría al árbol. La ciudad se está comiendo el bosque. Espero encontrar a mi viejo amigo. Y lo encontró. Estaba allí donde lo había dejado. El tocón esperando. Has venido. Llevo mucho tiempo esperándote. ah Sí, árbol. Qué alegría verte. Navegué a otra ciudad. Viví allí unos años. <risa> Te cuesta respirar. Sí, la contaminación dificulta mi respiración Cuánto lo siento, muchacho No tengo nada que ofrecerte Ya no tengo manzanas Mis dientes son muy débiles para comer manzanas <risa> Ya no tengo ramas No puedes balancearte en ellas Soy muy viejo para balancearme en tus ramas Ya no tengo tronco «No puedes trepar por mí». «Oh, estoy muy cansado para trepar. Ahora me duele la espalda». El árbol suspiró. Ah, lo siento. Ojalá pudiera darte algo, pero no me queda nada. Solo soy un viejo tocón». «El bosque ha desaparecido. El cemento no genera aire fresco para respirar como los árboles». Los edificios no pueden proporcionar confort. ¿Hasta dónde puede llegar la codicia del hombre? Las ciudades contaminan el aire. ¿La gente no entiende la importancia de la naturaleza? El árbol no respondió. No tenía nada que decir. Oh. Ahora soy viejo y siempre estoy cansado. Solo quiero respirar aire fresco y un lugar tranquilo para sentarme. El árbol se enderezó todo lo que pudo Bueno, solo eso Un viejo tocón sirve para sentarse y descansar Vamos muchacho, siéntate Siéntate y descansa El niño se sentó en el árbol y respiró profundamente Vio ponerse el sol en las resplandecientes aguas Y sintió la suave brisa ¡Qué afortunado eres árbol! Tienes una gran vista Sol Brisa Aguas relucientes Y empezaron a hablar de la vida Y de cómo había cambiado el mundo a su alrededor El niño le contó su historia al árbol Y el árbol era feliz La moraleja de la historia Es que la relación de la naturaleza con el hombre es interminable Necesitamos respetar y conservar la madre tierra Recordad Los árboles necesitan al hombre y el hombre necesita a los árboles. Conservad los bosques, conservad la naturaleza.